¿Cómo estás?、Bueno. Bien, u e n o b bien. Este, Acá desayunándonos con todas las noticias y de los medios sobre la paritaria y b、bueno, u empezando n o e a discutir con los compañeros este, la oferta escandalosa este, de la reunión paritaria de ayer,、uh -huh. este, que inmediatamente generó este, un reguero de indignación y de rechazo, digamos, todos los mensajes que circulan y los llamados telefónicos y demás.、Uh -huh. este, Bueno, Planteando esto, la verdad es que es、eh, vergonzoso, es escandaloso este, lo que nos ofrecen como aumento salarial para este año, con el deterioro ¿no? de las condiciones de vida y salariales generales、mm. eh, que hay, que estamos enfrentando, son 1.870 pesos a terminar de cobrar el primero de octubre.、Claro. Seguro que informó a o r a de él, y también queremos aclarar que no tenemos el detalle fino de la propuesta.、Mm. Si no apenas lo que han contado este, los sindicatos han salido de la reunión y lo que hoy están ofreciendo a los medios, que tampoco es la propuesta completa, digamos. Claro, claro. Pero ya lo poquito que se conoce es escandaloso, es una oferta este, de tres cuotas, el... por lo tanto el, el aumento que recibimos al iniciar el año sería de un 5%.、Claro. Este, recién a mayo se sumaría otro 5% y. A septiembre, otro 5%. O sea que ya estamos hablando por lo menos de tres cuotas.、Uh -huh. eh, no incluye la oferta, la cláusula gatillo,、uh -huh. algo que el año pasado había sido la llave maestra para cerrar la negociación.、Uh -huh. Ahora es mala palabra para el gobierno,、uh -huh. este, que evidentemente pretende que, aunque la inflación se dispare o el dólar se dispare, como sabemos que es una de las variantes posibles de esta economía en crisis del macrismo. Porque hay un fuerte reclamo empresarial de devaluación. Este, bueno, supondrá el gobierno de que no necesitamos que se actualicen los salarios conforme este, suba la inflación, porque、sí. ellos tienen una meta de alrededor del 15%. Y todos sabemos, porque aparte todas las mediciones、eh, serias, incluso hablan de que la, la inflación no va a bajar del 20%, incluso hay quienes、eh, avisarán entre un 25 y un 27%、sí. a la inflación anual para este año. Por lo tanto, lo del 15% en cuotas sin cláusula gatillo es este, escandaloso y además porque, bueno, deja al grueso de la docencia, deja、eh, a los maestros con un salario por debajo de la línea de la pobreza.、Mm. Este, si bien ellos están、eh, hablando en los medios de cifras、eh, falsas, porque eso también queremos. Salir a aclararlo para que la gente no se toma este, las mentiras de Vidal. Ellos dicen que, bueno, que con la oferta salarial que ellos nos hacen, los docentes vamos a pasar a cobrar más de 28 mil pesos. Eso hay que decirle a la gente: eso es falso,、mm. porque el maestro este, de un cargo que es la mayoría de jornada sin, y sin antigüedad, que es la mayoría, este, tiene un salario de 12 mil 500 pesos. c a Y 12.500 pesos que pasaría a 14.400 en septiembre, en octubre, digamos, a cobrar en octubre. Y, digamos, esto deja a la gente por debajo de la línea de la pobreza.、Eh, a nosotros nos resulta、eh, escandaloso porque, digamos, la, la canasta de, de pobreza subió un 26,8% porque. Para no ser pobre hay que cobrar por encima de casi 17 mil pesos. Este, la carga familiar básica está encima de los 25. Entonces no podemos estar hablando de salarios docentes de 14 mil pesos a octubre.、Mm. Claramente eso no pasa. Por eso inmediatamente los gremios salieron a rechazar. Este, pero entendemos que es una situación muy compleja porque el gobierno maneja, digamos, se maneja con un nivel. Este, de cinismo y de mentira extraordinaria. Digamos, acá es falso que la provincia de Buenos Aires no tenga plata. Buenos Aires es una de las provincias más beneficiadas por los f o n d o s que va a recibir después del de saqueo del atraco a los jubilados de la reforma previsional de diciembre,、uh -huh. porque a partir de esos recortes en las actualizaciones de, los, este, de las jubilaciones, la provincia va a tener un incremento. Este, de dinero extraordinario, incluso también recibe, este, le repusieron, este, a cambio de retirar la famosa demanda, los fondos que estaban asignados a la reparación histórica del conurbano. Es decir, que por lo menos tiene 40 mil millones más la provincia. Entonces, bueno, que venga a decirle a los docentes que se tienen que conformar con 1.800 pesos en octubre,、eh, teniendo el valor que tiene la educación, que sigue siendo la vieja discusión. Este, porque digamos la docencia no solamente forma l a g e n e r a c i ó n e s del futuro, etcétera, sino que además hoy está siendo el campo de, de, de la última trinchera de contención desde es el propio Estado y el lugar de referencia general del pueblo. digamos En la escuela los chicos comen, en la escuela los chicos aprenden, en la escuela los chicos se vacunan, se documentan, reciben asistencia social psicológica. Eh, y un montón de cosas que es、eh, algo irreemplazable en este momento de nuestro país.、Mm. Incluso porque se han incrementado los índices de pobreza, este, de problemas de desnutrición y demás, y por el deterioro general de la economía, este, que claramente este gobierno en dos años no ha podido resolver en absoluto, l o que viene de fracaso en fracaso,、eh, y por lo tanto, digamos, no, no podemos aceptar. En el medio de, una, de un año que arranca con miles y miles de despidos en el Estado, con un grado de conflictividad social enorme, con aumentos brutales, porque digamos,、eh, entre tarifas y combustibles y alimentos, este, solo en enero digamos, hemos tenido aumentos、eh, de, referidos a, esto, a estos ítems ¿no? de, de alimentos, de energía, de combustible. De tarifas públicas arriba del 16%. Claro, pensaba justo en eso, ¿no? Mientras ofrecen. Un, lo concreto es que el 15% va a s e r en octubre, hoy sería a marzo el 5%. Mientras ofrecen el 5% aumento de aumento a los docentes ahora, las naftas subieron solamente el último aumento de estos tres que hubieron este año, casi un 6%. Entonces.、Eh, Solamente por hablar d e combustible, s ni hablar de las tarifas de energía eléctrica, de gas,、eh, el transporte público, ¿no?、Eh, muchos maestros y maestras todos los días utilizan el transporte público para ir a trabajar a las escuelas y se ha incrementado por arriba, muy por arriba de,、sí. del 20%. o、pues、Incluso ahora se empiezan a autorizar aumentos de alquileres también,、uh -huh. la mayoría de la docencia no tiene casa propia y alquila,、uh -huh. como yo, como tantos otros compañeros, es decir, se disparan una serie de, de gastos fijos que son imposibles de afrontar,、uh -huh. digamos, esto. Por más que el gobierno lo quiera hacer pasar y por más que digamos, parcialmente logre atacar el salario del docente, digamos, no hay condiciones materiales para resistir un ataque al salario de esta magnitud. Digamos, No nos alcanza. Entonces, frente a eso,、eh, es imposible aceptar este tipo de propuestas porque digamos, esto encubre una cosa más general, que es lo que solemos decir todos los años, pero que siempre hay que volver a recordar. Y es que esta es una de las primeras paritarias del año,、uh -huh. este, que se convierte en una paritaria testigo después para el resto de los trabajadores. Por lo tanto,、eh, la insistencia del gobierno en querer hacer pasar un salario a la mayor baja posible en docentes, este, y, hay, y en este orden n o del 15%, que es más o menos lo que se viene barajando, como tope este, en la línea del gobierno, es, digamos, bueno, empezar a leccionar al resto de los gremios de qué más de esto no se puede conseguir. Por eso también. Tiene un, un valor estratégico esta paritaria, e incluso porque, desde el punto de vista político, para el gobierno en este momento, los dos grandes conflictos que son Moyano y los docentes pone a la paritaria docente en un lugar que, para el gobierno, no es solamente un problema de plata, sino que tiene que ver con empezar a atacar derechos.、Uh -huh. eh, nosotros entendemos que, ¿por qué、no、sé, la nación publica hoy? Que es la piedra angular de los números de Macri, la paritaria docente, digamos, ¿por qué tiene tanta importancia? Y Nosotros venimos ya señalando hace un par de semanas q u é es lo que se esconde, ¿no? Las, las verdaderas intenciones de las posiciones de Vidal, este, porque acá, digamos, Mauricio Macri ha salido a darle un respaldo muy fuerte a Vidal antes de la reunión paritaria,、eh, Vidal sentó a los legisladores oficialistas de la provincia de Buenos Aires. Para empezar a preparar un, un golpe parlamentario este, de un paquete de reformas en la provincia que incluyen la famosa reforma educativa, que no es más que un ataque brutal hacia la docencia y hacia las escuelas públicas, porque intenta atacar derechos de licencia de los docentes que ya se están poniendo en de la d i s c u s i ó n la paritaria,、mm. intenta atacar el convenio general de trabajo, el estatuto del docente, que es、mm -hmm. una conquista histórica, tratar de reventarlo. Entonces, bueno, si empezamos con los docentes y logramos con los docentes bajar los salarios fuertemente, atacar los convenios, modificar los convenios, que esto es uno de los convenios más fuertes, tal vez de un sector de los trabajadores más organizados y más fuertes, bueno, después iremos por el resto, digamos. e como para ellos la primera puertita que hay que abrir para empezar a, a armar el camino rumbo a la famosa revolución laboral, que para ellos es La destrucción de todos los derechos de los trabajadores.、Uh -huh. Entonces, es un cuadro de ofensiva general que se relaciona con este, las posibilidades o no de que avance la reforma laboral. Ahora, ¿y cuál es el ánimo puerta s d e n t r o de las escuelas? ¿Qué se discute como opciones de, de plan de lucha frente a esta situación? Bueno, hay todavía es, es una cosa que la deliberación se está abriendo, pero、uh -huh. se está abriendo,、eh, digamos. Hay varias cosas que se barajan. Una es que、eh, ahora los gremios dicen: no, bueno, menos del 20 no puede ser, o tenemos que discutir entre el 17 y el 25. Digamos, Paradel mismo dice que la inflación puede llegar a 27, pero después dice que tal vez hay que pedir entre el 17 y el 25. Y este, no nos olvidamos que a fin de año pasado, Paradel mismo impuso ese número diciendo: no podemos sentarnos a discutir. Y no empezamos por lo menos desde el 15. Es decir, que ya ahí se estaba colocando un tope. Y eso la, la gente se lo, lo acuerda y lo tiene presente. E inclusive, digamos, la desconfianza mayor que se tiene es porque、eh, acaba de firmarse en Misiones un aumento salarial del 15,5% en una suerte de paritaria, porque ahí no existe mucho la paritaria, sino que es medio una, un. Simulacres paritarias,、uh -huh. y acaba de firmar el gremio gente ahí, de, de UDPM, 15,5, y la que firme ese acuerdo salarial es miembro de la comisión directiva de c e t e r a Entonces, bueno, frente a esto hay una, una situación donde uno observa que los gremios dicen: No, no hemos convocado ningún paro, no, no convocamos ninguna medida de fuerza, no le vamos a dar al gobierno la excusa de atacarnos más porque paramos.、Uh -huh. Queremos llegar a un acuerdo, es decir, empezamos a ver que hay una posición acuerdista o que hay una intención de la conducción gremial de si bien, bueno, no pueden, no pueden aceptar la primera oferta porque es escandalosa, pero no se están proponiendo organizar un plan de lucha. Es más, salieron a aclarar, no no estamos hablando de medidas de fuerza. Entonces, en ese contexto, uno entiende que, bueno, si los sindicatos este, no salen a organizar un plan de lucha, Realmente la situación se vuelve más complicada y ellos mismos van a terminar este, siendo、eh, los facilitadores de un acuerdo que, claramente, por ahora, las ofertas del gobierno y las intenciones del gobierno son atacar el salario y atacar los derechos. Incluso, el, digamos, una de las cosas de la, de la oferta fue este, que se presenta un premio al presentismo del año pasado、uh -huh. para el docente que nunca faltó. De 4.500 pesos. Y que en la próxima negociación pretenden proponer cuál sería el premio de p r e s c é n t i m o del, del presente año.、Uh -huh. Eso es algo inaceptable,、uh -huh. porque a un compañero se le puede morir un hermano, un padre, se puede enfermar, digamos, y no tendría que faltar nunca jamás、uh -huh. para poder cobrar una parte de su salario. Eso realmente nosotros no lo vamos a aceptar, porque además es ilegal.、Uh -huh. Este, por eso quieren atacar el convenio, digamos, porque por ahora el convenio no permite esto. Uno tiene derecho a la licencia con goce de sueldo en caso de enfermedad, de familiar enfermo, etc. é t e r a Incluso ya se ha implementado un nuevo sistema de licencias médicas que es absolutamente rechazado por la base docente, porque los compañeros que tuvieron que ir a reconocimientos médicos por alguna afección en los últimos días con el sistema nuevo. Es prácticamente imposible usar el sistema nuevo. Hay un 0800 para llamar y avisar que uno está enfermo, que no se atiende nunca a nadie.、Uh -huh. Ob obviamente no, no le deben dar abasto a las líneas. Después hay una página web que, si uno entra, se colapsa todo el tiempo. Y hay una aplicación para el celular que funciona mal:、claro. que se cuelga, que pide códigos, que los códigos llegan tarde, s entonces nunca se puede terminar de validar. Entonces, hay un, un cuadro de imposibilidad de acceder al derecho a la licencia, que además se complementa a que en los casos donde uno puede realizar el trámite, se contesta que ha sido rechazada la licencia, porque ya nos han llegado este, varios casos,、uh -huh. donde la licencia aparece rechazada, por más que el compañero haya presentado un certificado médico, con un médico matriculado, autorizado, etc. Este, rechazan los certificados médicos y mandan a los docentes a lugares bastante lejanos. A hacer una nueva revisación médica para ver si le otorgan o no la licencia.、Claro. Es decir, la, la intención está de bajar el ausentismo, que lo han puesto en la mesa de negociación.、Uh -huh. Uno de los puntos de la mesa de negociación de ayer fue ese. t、uh -huh. Bueno, nosotros necesitamos reducir el ausentismo para poder darles un punto más de salario. Entonces empiezan a barajar cuántos docentes estuvieron de licencia, qué porcentaje de ausentismo hubo, etc. Y nosotros vamos a seguir diciendo: si quieren hablar de ausentismo, hablemos primero de condiciones de trabajo.、Claro. Nosotros seguimos, particularmente en José de Paz, tenemos la mayoría de las escuelas con un colapso sanitario brutal,、mm. con pozos ciegos que se derrumban, que se rebalsan todo el tiempo, sin agua potable en escuelas donde tenemos que estar cuidando que los niños no tomen agua. Porque si el niño toma agua, el agua está contaminada y se nos enferman los chicos adentro de la escuela. Es decir, no tenemos condiciones sanitarias mínimas de trabajo, ni para nosotros ni para los chicos. Hay docentes que trabajan en la escuela donde no hay baño para los docentes, tienen que estar ocho horas en el salón sin tener un baño a donde ir.、Mm. En fin, h a b l e m o s primero de condiciones los... de trabajo y después discutamos el presentismo. Los compañeros se enferman trabajando、mm -hmm. en estas condiciones.、Mm -hmm. No hay c a l i f i c a c i ó n en invierno. Eh, no hay ventilación en época de verano,、eh, no hay agua para tomar, no hay baños para ir. Bueno, claramente la gente se enferma. Entonces, antes de discutir el ausentismo, el presentismo o nada de todo esto,、uh -huh. este, entendemos que hay que discutir las condiciones de trabajo y la recomposición general del nivel de vida. Porque、si、un, para que un compañero llegue a cobrar esos 28 mil pesos famosos, tendría que tener ya una antigüedad suficiente. Y tener por lo menos dos cargos.、Claro. Y que además, ahora es muy difícil acceder a los cargos. Están、uh -huh. despidiendo docentes en la provincia de Buenos Aires. De、uh -huh. eso no se habló una palabra ayer en、uh -huh. la mesa de negociación. Hay y han fecha. A u s t e d e a miles de compañeros.、Sí. h a y fecha para, próxima, para una, una próxima reunión con el gobierno provincial? No hay una fecha exacta, pero entendemos que la reunión va a ser la semana que viene.、Uh -huh. En ese contexto, nosotros entendemos que. Los que formamos parte de las organizaciones sindicales y de las listas multicolores en la provincia de Buenos Aires, que somos la oposición a la conducción que estuvo en, en esta negociación,、uh -huh. este, nos proponemos de que, bueno, tenemos que abrir esta deliberación, este, empezar a convocar en las escuelas asambleas p o r e s c u、uh、e l -huh. a mandatos de qué es lo que queremos, cuánto necesitamos,、uh -huh. empezar a discutirlo, ponerlo por escrito, generar mandatos con los delegados de las escuelas. Y empezamos a reclamar la necesidad de un plenario provincial de delegados,、uh -huh. que debería convocar su e v a y todos los gremios docentes en unidad, si es posible. q、si、u ellos e no lo convocan, haremos los plenarios de delegados multicolor, que ya tienen fecha.、Uh -huh. este... Y además, bueno, tenemos una. Paso el chivo. Este fin de semana tenemos una instancia de organización importantísima, que es el Congreso Nacional d e t r i b u n a Docente.、Uh -huh. t este... r i b u n a Docente, que es la lista rosa de la multicolor. Convoca a los docentes de todo el país, de todas las provincias, realmente un esfuerzo enorme de organización porque viene gente de todo el país, a discutir la situación general de la paritaria, de todos los conflictos docentes. Yo, tenemos,、eh, así como te comentaba, el, el cierre de paritaria en Misiones, hay mil docentes despedidos en Santiago, hay unas, yo, docentes sin cobrar en Santa Cruz, hay un montón de situaciones que, que, de las cuales nos tenemos que allornar todos. Este, porque entendemos de que bueno, hay que empezar a este, organizar y que nos toca un poco este, esa tarea que、uh -huh. es discutir con los compañeros y con, y con este enorme malestar que hay en las bases docentes la necesidad de empezar a poner en pie un plan de lucha.、Uh -huh. eh, nosotros entendemos que las clases este, corren riesgo en su inicio, entendemos que habría que empezar a discutir la necesidad de un paro de por lo menos 72 horas. Este, pero necesitamos que para eso se dé un marco de asambleas, de deliberación en el sindicato, en las escuelas. Necesitamos que su prueba llame urgente asamblea s para que las asambleas mandaten a los paritarios que van a ir a discutir.、Uh -huh. este, porque, bueno, también vemos que hay cosas en las negociaciones como una declaración de Petrocini h que dijo: no vamos a aceptar que nos saquen el día de familiar enfermo. Podríamos discutir el límite de ausentes injustificados, es decir, hay una p o s e d e decir no, no vamos a permitir que toquen las licencias, pero sí aceptar tal vez otro tipo de recorte del ausentismo. Entonces entendemos que los paritarios no pueden ir a las reuniones con el gobierno solamente porque han ganado las elecciones sindicales, que sabemos también que muchas veces son manipuladas. Entendemos que tiene n que haber asambleas de base, mandatos de delegados、uh -huh. y los p a r i t a r i o s Que ir con el mandato de las bases de estas reuniones. Este, y bueno, queremos d i g advertir m o s a no solamente a la población en general, sino especialmente a nuestros compañeros docentes, de que esta paritaria tiene este, un montón de aristas, porque acá se está poniendo en juego la modificación del estatuto,、mm. que nos enchufen el presentismo, que nos saquen los derechos de licencia y que además este, nos sometan a la pobreza total. Por lo tanto, digamos, necesitamos que los compañeros empiecen a discutir esto en las escuelas, este, que podamos armar este cuadro de deliberación, que creo que se inicia en estos días, que los compañeros están volviendo.、Uh -huh. este, todavía no nos vimos todos, porque bueno, hay que esperar la mesa de examen o la reunión de personal o por los horarios.、Uh -huh. Pero d i g arrancamos m o s a con este cuadro que entendemos que es complejo,、eh, digamos, no, no somos ajenos a que estemos en una realidad política general compleja. Pero justamente entendemos que, bueno, frente a ataques enormes, este, mayores serán las fuerzas que tengamos que poner para enfrentar y derrotar estos intentos de, de ajuste brutal para con la docencia y para con el conjunto de los trabajadores.